Una primera prueba para Radio La Desobediente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ABC. Para ver cómo vamos con el audio. Muchos saludos a la chamaca por el trabajo gratuito que hace. Solidario.